Y bueno, el frío trae aparejado un montón de necesidades que no las tenés en el verano. Eh, la ropa de invierno, los alimentos con más calorías, las necesidades de escuelas. Eh, de todas maneras se, se está trabajando bien, las caritas de, de la diócesis eh, están muy organizadas. Pero el otro día tuvimos reunión acá en Olavarría y sí que me comentaban los directores de las Caritas de Olavarría, que día a día llega gente pidiendo alimentos y bueno, no siempre hay como para cubrir las necesidades. Uh -huh. ¿Y cuál es la respuesta que tienen de la población con respecto a la ayuda que le hacen a las Caritas para que después las Caritas eh, ayuden? Eso es bastante desparejo de una a otra, depende del poder de la comunidad, del poder adquisitivo de la comunidad. Hay caritas que tienen mucha ayuda e incluso ayudan a otras. Hay caritas que son de barrios muy humildes. Te digo, por ejemplo, las caritas de las capillas, de Lourdes, de este, Inmaculada. Pero eh, hay otras que van en su ayuda porque tienen más posibilidades. Y hay algunas empresas que supermercados y eso que colaboran eh, con algunas de ellas y entonces más o menos se va trabajando. Y ahora estamos en víspera del gran evento que es la colecta que se hace todos los años en todo el país. Claro, Elsa, eh, Agostina, eh, te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Agostina, muy bien. Bueno, esta colecta anual de Cáritas, ¿no? Sí. Que en Olavarría eh, siempre también ha tenido buenos resultados. Siempre la ha tenido, comunidad demostró ser muy solidaria. Siempre ha tenido buenos resultados. En realidad, la comunidad de Olavarría, eh, frente a los grandes eventos, eh, las colectas de Cáritas, la otra colecta de Más por Menos, que también es eclesial... O cuando hay una catástrofe, o la barría da una respuesta increíble, increíble. Realmente hay que agradecerlo porque la gente ayuda muchísimo. Esta colecta eh, de caritas se hace en todo el país y eh, se divide lo que se recauda en tres partes. Una parte va a la caritas parroquial que la ha recibido otra parte a la Cáritas Diocesana y otra parte a Cáritas Nacional. Cáritas Nacional eh, recurre normalmente a las diócesis con más necesidades. Si vos ves, por ejemplo, el, el afiche de Cáritas, eh, esas fotos que hay son fotos de grupos que están trabajando, no son artistas puestos para la foto de las lomitas en formosa formosa este son gente que trabaja te digo que los testimonios son desgarradores eh este, qué sé yo los los de los hornos de ladrillo trabaja toda la familia pisonando el barro y el estiércol con los pies este entonces bueno carita nacional se ocupa sobre todo Esas necesidades muy grandes que hay en, en el país. Caritas Diocesana ayuda en los proyectos que son necesarios a las caritas parroquiales. Y bueno, las caritas parroquiales es lo que vemos, ¿no? Este, colaboran mucho con la, con la gente que lo necesita de su parroquia. Claro. Eh, esta colecta, Elsa, que eh, será el fin de semana del sábado 12 y domingo 13 de junio, pero eh, se va a poder colaborar incluso desde antes, ¿no? Eh, sí, lo que en realidad quedó para el sábado 12 y 13 estrictamente son las colectas en las misas. Lo que se hace en la callejera, que va en casa por casa, se va a adelantar en algunas parroquias, porque el sábado 12 a la mañana juega Argentina. Así que no va a haber ni voluntarios en la calle, ni gente que abra las puertas. Es una realidad, es una realidad. No, y hay que partir de, de sí. la realidad, ¿no? Seguro. Incluso en algunos lugares, en las escuelas, las cajas van a permanecer la semana siguiente. Uh -huh. eh, todo eso eh, se tiene tiene el mismo destino. No importa que sea unos días antes o unos días después. Eh, la gente que vaya a la calle va a estar, va a tener su identificación, eh, aunque sea unos días antes o unos días después, es de Caritas, Mientras tanto, Elsa, quienes quieran colaborar y a lo mejor lo quieren hacer en el día de hoy, eh, con alimento, con ropa, con lo que sea, lo pueden ir haciendo a, a las caritas, Que se acerquen a las parroquias que le correspondan y lo van a recibir perfectamente. Claro. Y ahí bien, más, bien, eh... No solamente ahora, porque está la colecta. En claro. todo momento del año, eh, la apertura, la colaboración está, está hecha. Uh -huh. eh, Elsa, también hay una realidad y es eh, la de los voluntarios, ¿no? Eh, recién mencionaba esa palabra y muchas veces hemos eh, hablado con sacerdotes, con directores de Cáritas acerca de la necesidad de voluntarios en las diferentes Cáritas barriales. Eh, ¿Cómo está hoy por hoy la situación teniendo en cuenta la visión desde Cáritas diocesana? Mira, eh, en general hay poca gente trabajando. Para estos eventos así, uno por ahí cuenta con la colaboración de los grupos de scout, de los grupos de las mmm, escuelas parroquiales, para esto, por ejemplo, para la caritas callejera, para, perdón, la colecta callejera. Pero la necesidad de gente trabajando en las pastorales de la parroquia es una realidad y Caritas no se escapa la situación. Eh, y además no es no es un trabajo fácil porque, bueno, se requiere mucha presencia de ánimo, se requiere ser muy fuerte porque uh -huh. hay realidades muy, muy duras. Entonces, eh, digo, no es una vocación para todos porque algunos mm, no, los bajonea hablando... Uh -huh. en eh, demasiado esto, pero si alguien sabe, se da cuenta que le gusta le gusta asistir a la gente, acompañar a la gente, ayudar a la gente, más de una vez no solamente a darle, sino acompañarla, a, a enseñarle a hacer un currículum, a, a enseñarle a, a cómo hacer para buscar un trabajo digno, porque La dignidad de la persona está en ganarse su propio sustento. Lo que pasa es que normalmente tenemos que salir a, a tapar agujeros porque lo, lo urgente es que la gente coma. Seguro. Elsa, desde la venta de ropa que tiene Caritas, en, en las distintas Caritas, uh -huh. eh, en, bueno, ¿también están recibiendo algo? ¿Cómo está ese, esa uh -huh. situación? Bueno, eso normalmente lo maneja cada Caritas. Hay algunas... Caritas que reciben ropa de afuera sí. para la venta. Y otras que la ropa que venden es ropa que se entrega, que se da. Reconozcamos que hay ropa que algunos dejamos de usar, eh, zapatos de tacos, por decirte algo. Uh -huh. eh, no es ropa que se puede entregar a la gente que necesita la ropa para ir a trabajar. Claro. Entonces, esa ropa es la ropa que se vende que se vende a muy bajo precio y normalmente eso va el dinero que se gana se utiliza para comprar los alimentos que no llegan por donaciones. Entonces es una manera de cerrar el círculo y utilizar lo que uno lo que la gente entrega de la manera que se necesita. Elsa, quienes te conocemos eh, sabemos del trabajo solidario eh, tuyo de años, eh, pero eh, es algo también importantísimo este cargo, ¿no? En la eh, diócesis de azul, eh, cargo que estás ocupando, estás ayudando allí desde hace poquito relativamente. ¿Cómo es la experiencia? Mira, Agostina, eh, es cierto lo que vos decís. Yo hace muchos años que trabajo a nivel diocesano y esto fue un pedido del obispo... A de principio de año, de hecho mi nombramiento es del día de San José, del 19 de marzo. Eh, en realidad estoy contentísima, es como un descubrir una parte nueva, yo nunca había trabajado en Caritas estoy feliz haciéndolo, vos sabés que es una etapa de mi vida distinta, estoy jubilada, tengo tiempo para dedicarle, eh, en la diócesis todo el mundo me conoce, pero bueno, esto es todo nuevo y... Bueno, vos escuchaste cuando lo dijo mm. nuestro párroco bien. y yo los que les pedía y se los pido por la radio a todos los que se sientan comprometidos es que recen para que lo pueda hacer bien. Eh, de mi parte trataré de poner todo lo posible. Me siento bien haciéndolo, me gusta mucho y acepté porque, bueno, si era la necesidad de la diócesis en este momento, aquí estoy. Bueno Elsa, eh, muchas gracias eh, Por supuesto que eh, Radio La Barría También aporta su granito de arena sí, Por eh, supuesto, comunicando. Te lo agradezco Así que seguimos a entera disposición ¿eh? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes Que ¿eh? tengan un buen día Gracias, igualmente a, ya, a todos